Jueves a domingo nos las pasamos rumbiando. El viernes, el sábado, racatata, racatata, racatata, racatata. El domingo, el ratón para la playa. Para eso construimos la patria, para que la gente del jueves rumbe. Racatata, <música> racatata, racatata, racatata, racatata, racatata, racatata, racatata, racatata, racatata, racatata, racatata, ラカタラカタラカタタラカタタラカタタラカタラカタラカタラカタラララカタラララカタラララカタラララ l タララ a カタララカタ a ラカタラ a カ a r a ラカ o ララカタラララ i タララカタララカタラララカタラララカタ a ララ r ラララ e ラララ e ラララララカタラララカタ Pasamos r u m b i a n d o el viernes, el sábado, rakatata, rakatata, rakatata, rakatata, el domingo, el ratón para la playa. Para eso construimos la patria, para que la gente del jueves rumbe. racatata racatata racatata racatata racatata racatata racatata racatata racatata A la playa, para eso construimos la patria, para que la gente del jueves rumbe. <música>